Señoras, señores, me alegro buenos días. Saludarles, es lunes felizmente, y es que, verdad, cambia el carácter y todo cuando llega el lunes. ¡Qué, qué, qué felicidad! Más grande a las 6 de la mañana, es el momento Nirvana, 6 de la mañana de un lunes, o y ya se puede pedir algo más. De un 15 de marzo, de un día después de que hiciera un año que apareciera Sánchez en el televisor, era un sábado, ¿se acuerdan? Y nos decía que a partir del domingo todos teníamos que estar en casa. Porque la pandemia efectivamente estaba tomando rumbo a la tragedia. Como luego se confirmó y se sigue confirmando. ¿eh? Se sigue confirmando. Ahora e x p l i c a r e por qué. Porque estamos en un momento delicado. Siempre es un momento delicado, pero、eh, cuando ha bajado tanto la incidencia, llega a un punto en que a veces la incidencia pega pequeños repuntes y por lo tanto te da pequeños sustos. Y ojo que si no se controla y si no se hacen bien las cosas, podemos tener un verano complicado. Es verdad que el vector de la vacunación es el que desmonta la tendencia natural que tienen estos bichos y este tipo de enfermedades pandémicas a mantenerse contra viento y marea. Pero el vector de la vacunación va lento como la madre que lo parió. Y por lo tanto, no podemos. Eh, eh, O ser demasiado felices en la aplicación de las medidas. Luego, si quieren, recordamos cómo fue aquel primer día confinados del que hoy se cumple un año. Aquel confinamiento que entendimos todos y que todos obedecimos, salvo alguna excepción, al pie de la letra. ¿eh? Al pie de la letra. Y lo que ese año nos ha dejado. Pero antes de ello, le tengo que hablar de lo que ha ocurrido este fin de semana a cuenta de la crisis que se desató en España el pasado miércoles, cuando este programa les adelantaba que se estaba cociendo en m u r c i a a r c e g o v i n a que habrá que llamarla así durante algunos días, una moción de censura que sorprendentemente ponía en marcha un partido que estaba dentro del gobierno. Las mociones de censura normalmente se hacen desde fuera de los gobiernos, pero en este caso fue al revés. Alguien convenció a alguien, alguien hizo el canelo y finalmente todo fue un desastre. El viernes por la tarde, el viernes a mediodía aproximadamente, se clarificó lo que iba a pasar en Murcia. En un principio, ya saben ustedes, ciudadanos. Experimentó un Rubicón de dignidad democrática y empezó a apestarle su socio de gobierno, el Partido Popular. Comenzó a hilvanar razones que el día anterior o el anterior del anterior, al parecer, no tenían en consideración. Y urdió con el Partido Socialista una moción de censura que, según los números, iba a salir. Pero ya les decíamos, cuidado que. Hasta el rabo, todos toro. Y puede haber alguno de los que integra ese gobierno que sean fieles a ese gobierno y no se apunten al cruce del desierto, el desierto del Gobi, y sin agua. Porque si la cantimplora te la da Pedro Sánchez, puedes dar por seguro que dentro hay gasolina o la cantimplora está agujereada. Bueno, pues ocurrió exactamente eso: un giro del guión. Y por lo tanto, algunos de los consejeros de Ciudadanos decidieron seguir fieles al gobierno de López Milas. Bien,、eh, hoy se reúne la Junta de Portavoces del Parlamento de Murcia para fijar la fecha de una moción de censura que por ahora no saldrá adelante. Yo no me atrevo a decir ni si sí ni si no. Todo parece que no. Pero ¿y si luego vuelven a cambiar de opinión, bah, yo qué sé.、Eh, Pero la otra cuestión que había que clarificar era la de Madrid. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictaminaba ayer por la tarde que el martes 4 de mayo sí habrá elecciones autonómicas. La decisión era de cajón. Se podían esperar sorpresas, pero hombre, vamos a ver. Una convocatoria electoral prevalece sobre la carrera de locos que se estableció. Nada más conocerse esa convocatoria para presentar mociones de censura con las que paralizar a los comicios. Decían, es que no se ha publicado en el boletín de la comunidad. Bueno, pero se ha anunciado por parte de quien puede hacerlo. q u é es lo que ha venido a decir el tribunal, el TSJ. Así que habrá elecciones en Madrid.、A、algunos、eh, lumbreras han querido dar pábulo. A las teorías terraplanistas de que moción registrada vale más que acuerdo de gobierno firmado pero no publicado. Bueno,、eh, bueno sentido común estaba al lado de Díaz Ayuso. Y ahora veremos qué pasa. Porque se abre indudablemente un escenario con múltiples posibilidades. Donde al parecer、eh, Díaz Ayuso tiene las de ganar. Pero no las de ganar en solitario. Es decir, necesitará el apoyo de alguien a horas de ahora. Como digo a los catalanes, a res dar. Pero ya veremos cómo evoluciona la, la campaña. Hay una paradoja muy interesante entre lo que dice el PSOE y lo que dice Ciudadanos. Ignacio Aguado, vicepresidente de Madrid. Expulsado por Ayuso, pues lógicamente ha arremetido contra ella con todo lo que tenía a mano. Es una irresponsable, por un capricho, sin necesidad, ¿cómo iba a hacerle yo una moción de censura? Cosa que tampoco se cree nadie, pero bueno, él, él no tenía ninguna intención y esta mujer lo que hace es someter a una tensión innegable a su comunidad. Va, el comportamiento de los últimos tiempos. De Ignacio Aguado hacía más o menos plausible la idea de que se la iba a jugar, antes o después. Porque era raro el día que o decía lo contrario que su presidenta o lo hacía directamente. Y luego está la versión del SOE, que pone en entredicho eso de que Ciudadanos no estuviese en el ajo de una posible moción de censura contra Ayuso. Respetamos la convocatoria electoral. Aunque presentaba una moción de censura sin tener constancia oficial de la convocatoria de elecciones y la disolución de las cámaras. Ahora, Gabilondo, siempre lo hemos dicho, o al menos a mí, yo tengo esa sensación que es compartida por muchos, es un señor serio. Lo que quiere es evitar que le acusen de haber hecho la barrabasada, de haber participado en una carrera frenética por frenar unas elecciones democráticas a base de presentar mociones de censura. Pero es que si eso es verdad lo que dice g a v i l o n d o deja aguado con, con el culo al aire. Porque a cuento de que va a presentar el SOE en Madrid una moción de censura junto, justo cuando se está presentando otra en Murcia sin tener un acuerdo previo con Ciudadanos. Tenían el acuerdo, como es evidente, pero al final Isabel desenfundó primero. Fue más rápida. Ahora, ¿qué le pasa a Ciudadanos? ¿Qué va a hacer Ciudadanos? Arrimadas,、eh, el número dos de Arrimadas, Carlos Cuadrado, amenaza con acudir a los tribunales. que dice, dice que no va a consentir que le acusen de haber obligado a los seis diputados de Murcia a firmar el acuerdo bajo coacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego está el Mundo Val, desconocido,、pues、un señor de leyes, más o menos centrado y equilibrado, que se ha puesto a disparar.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 Ya tiene que estar en los tribunales. Porque esa es una acusación muy grave. Y ahora veremos cómo queda el tablero político español después de este sainete, que va a ser muy interesante conocerlo y dedicaremos la mañana a eso, si a ustedes les parece bien. Porque ahora tengo mucho interés en que Pilar García Muñiz nos cuente más cosas del día de hoy. Buenos días, Pilar. ¿Qué tal Herrera? Muy buenos días. Pues te cuento que son varias las comunidades que hoy alivian sus restricciones. En Madrid, por ejemplo, solo queda una zona básica de salud confinada. Se trata de la localidad de Morata de Tajuña. En Cataluña hoy amanecen sin cierres comarcales. Se puede circular por toda la región, aunque solo con las personas de convivencia. Además, hoy reabren los centros comerciales. Y en la Comunidad Valenciana se abre la mano con la hostelería en la Semana de las Fallas, que, como saben, están suspendidas. Las terrazas podrán abrir al 100% y el interior. De bares y restaurantes al 30%. También reabren gimnasios, piscinas y polideportivos. A pesar de que los gobiernos autonómicos empiezan a levantar la mano, hay sectores que siguen al límite. Por ejemplo, el del ocio nocturno, que exige al gobierno un plan de rescate después de un año prácticamente sin actividad. También las empresas de espectáculos y de la cultura, que ayer volvieron a manifestarse para exigir, entre otras cosas, que las ayudas directas aprobadas por el gobierno cubran también a su sector. Que se unifiquen los criterios en todas las comunidades autónomas, que las ayudas directas nos lleguen, porque el último decreto que se ha publicado en el BOE ...pues nos deja fuera a todos los autónomos por estimación directa, que somos casi todos los del sector. Nos han dejado de lado, nos tienen asfixiados, estamos agonizando, no dejamos de pagar impuestos. ¿De qué vivimos? ¿De qué nos mantenemos? Pues este lunes, además, Pedro Sánchez va a viajar a Francia para reunirse con el presidente Emmanuel Macron. Retoman las cumbres bilaterales tras cuatro años y lo hacen en la localidad de Monchabán t para rendir homenaje al, exiliado, al exilio español ante la tumba del presidente de la Segunda República, Manuel Azaña. Y esta tarde conoceremos quiénes son los nominados a los Oscar, en los que por primera vez podrán competir películas que se hayan estrenado directamente por streaming y sin pasar por los cines. Siempre, eso sí, Que hubieran planeado un estreno en salas que se vio truncado por la pandemia. Veremos si Pedro Almodóvar consigue colarse en la lista de nominados a mejor cortometraje por la voz humana. Y los que se han entregado esta madrugada han sido los Grammy, una gala que deja muchos nombres destacados, pero una clara protagonista, la cantante Beyoncé, que es ya l artista a con más premios Grammy de la historia, tras conseguir esta noche el número 28. 8 Se lo lleva gracias a este tema que suena. Black Parade, b e y o n c é ha sido, como decía, una de las grandes protagonistas, pero no la única. Taylor Swift se ha llevado el premio más importante, el de mejor álbum por f o l k l o r e Ha hecho historia también al convertirse en la primera mujer que gana tres veces este galardón. Bad Bunny, por cierto, se ha llevado el premio a mejor álbum latino. Y en los deportes, en el partidazo de Cope, el Sevilla. Se llevó el d e r b i contra el Betis, Carlos Ganga. Un gol d e n e s i r i decidió el d e r b i sevillano en el Piz j u á n Sevilla 1, Betis 0. El Sevilla consolida la cuarta plaza tras la derrota de la Real Sociedad ante el Granada, también 1-0. Además se jugaron el Celta 0 a t l e t i c Club 0 y el Eibar 1 Villarreal 3. Por abajo en descenso, a la vez a un punto de la salvación, el Eibar a 2 y el Huesca a 4. Hoy a las 9, Barça Huesca. En el Camp n o u e l Barça está ahora mismo a siete puntos del líder, el Atlético. Y a las once y media tenemos lista de la selección española para jugar los primeros partidos de clasificación para el Mundial de Qatar. Herrera en Cope. Estar informado. Hay momentos en la vida que son imposibles de olvidar. Seguro que todos ustedes recuerdan dónde estaban el día del 11S. O años más tarde, ¿cómo se enteraron del 11M? Son momentos históricos que nos han marcado por su excepcionalidad y porque nunca antes habíamos asistido a algo similar. Bueno, pues con la pandemia ha sucedido algo parecido. Seguro que todos ustedes recuerdan ese fin de semana en el que Pedro Sánchez decretaba el estado de alarma en nuestro país para combatir ese virus que en un principio nos dijeron que era inofensivo, al que se infravaloró y que ya ven el daño que finalmente ha hecho. Y cómo ha cambiado además nuestras vidas. Se cumple un año del primer confinamiento, esa palabra que yo creo que antes no habíamos utilizado casi nunca. En principio, la medida se adoptaba para 15 días. Solo podían salir de casa aquellos que se dedicaran a actividades esenciales, el resto solamente para comprar y para pasar, pasear al perro. La policía se desplegó entonces para controlar la movilidad por todo nuestro país. Va a ser usted el primer punto de la s a a No se puede pasear. Esto es muy serio. Esto están muriendo personas, muchas. No es ningún cachondeo. No es ningún. Un cachondeo. s e acuerdan, ¿verdad? También de este sonido, uno de los primeros multados en nuestro país. Pues de aquellos días, como decíamos, va a ser difícil olvidar algunas imágenes y también algunos de esos sonidos. Imágenes como las de las estanterías de los supermercados vacías, no quedaba prácticamente nada. El papel higiénico, como recordarán, fue de lo primero en desaparecer. Por aquel entonces, en los hospitales empezaban a ingresar pacientes de 20 en 20 cada 10 minutos y el silencio de las calles solo se a r r o j a Por dos sonidos: las sirenas y los aplausos a los sanitarios a las ocho de la tarde. m e t a r n o s en casa supuso mirar la vida desde una terraza, un balcón o una ventana y también desde las pantallas, porque los ordenadores fueron nuestras herramientas de trabajo y también las de los niños y jóvenes que siguieron con sus cursos como pudieron de manera online. Vamos a empezar. Hola, Sofía. Ahora sí. Hola, Natalia. Corregimos mates, son dos ejercicios. Nadie hubiera imaginado vivir una situación realmente como esta. Un drama como este, porque el COVID ha roto la vida de miles de familias que, en muchos casos, en esos primeros días de la pandemia, ni siquiera pudieron despedir a los suyos. Según el Ministerio de Sanidad, el COVID ha dejado 72.000 fallecidos en nuestro país, aunque otros organismos oficiales hablan de más de 100.000 víctimas mortales. El doctor José Luis Carrasco nos ha contado en COPE cómo fueron aquellos meses de marzo y abril. De 2020. Cada mañana nos pasaban desde las unidades COVID, teníamos 500 ingresados ¿no? en el clínico en aquel momento. De quienes estaban, nos pasaban una l i s t a nos metíamos en el ordenador, pero era terrible porque de esas, 50, de esas llamadas, el 50% eran para avisar que el paciente había fallecido, con lo cual en ese momento ni siquiera ya se podían acercar a verlo. Pues un año después, a la crisis sanitaria se ha sumado una crisis económica de una enorme magnitud. Desde el inicio de esta pandemia se han dado de baja un m i l l ó 1.110.000 empresas en el registro de la seguridad social, lo que supone. Que han cerrado siete de cada cien empresas que había en España antes del coronavirus. Solo en el primer mes de confinamiento domiciliario se destruyeron un millón de empleos. Y una de las consecuencias es que las colas del hambre han aumentado por todo nuestro país. De hecho, el dato lo conocíamos hace solo unos días. c á r i t a s por ejemplo, ha atendido durante esta pandemia a medio millón de personas que hasta ahora no habían necesitado recorrer a este tipo de ayuda. Personas como Larisa, una mujer de 35 años, casada con un hijo y que daba clases particulares de inglés hasta que estalló la pandemia. Entonces, muchos de sus clientes decidieron paralizar esas clases y ella se quedó sin ingresos. En casa solamente hay un ingreso familiar y el contar con, con ayuda de comida, de ropa de invierno, que es particularmente cara. La humanidad y el, la generosidad y el buen trato y la empatía con la que siempre nos han tratado, para mí ha sido pues、eh, muy importante. Y saben que el de la hostelería ha sido uno de los sectores más golpeados por la crisis. Desde la Federación Nacional de Empresarios del Ocio n a c t u r n o advierten de que tres de cada diez de estos negocios han cerrado.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 Pues Tito Pajares nos contaba que también muchos trabajadores de ese sector, el sector del ocio nocturno, han tenido que pasar por esas colas del hambre de las que les hablábamos hace unos instantes. En Zaragoza, empresarios y trabajadores de este sector han salido en las últimas horas a la calle para pedir esas ayudas de las que hablaba Tito Pajares. David y Germán tienen locales de ocio en Zaragoza y dicen que no aguantan más. Tenemos un local de o c i o n nocturno con un trabajador en, en ERTE, y ahí estamos hundiéndonos, gastándonos todos nuestros ahorros. En todos ellos hemos tenido que hacer ERTE, hemos tenido que, que cerrar, pero por supuesto, por ejemplo, la discoteca、no、ha sufrido mucho más. Son muchos los compañeros que no están trabajando desde hace un año y es insostenible esto. Pues hace un año, por cierto, poco sabíamos del virus que estaba provocando todo esto. Se lo comparaba al principio, se le comparaba con la gripe común, por los síntomas que provocaban mucha gente: fiebre, dolor de cabeza, malestar general. Pero finalmente se ha demostrado que el coronavirus es mucho más contagioso y letal. Hoy, un año después, conocemos un poco mejor al virus. Un equipo de investigación de la Universidad de Córdoba y del CSIC.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 Pues a todo esto, este fin de semana se han notificado 148 fallecidos más y 9.125 nuevos positivos. Son cifras provisionales que esta tarde nos tendrán que confirmar con los datos ya de todas las comunidades en la mano. Bajan los contagios, baja la incidencia, pero no desciende, no baja la preocupación porque el viernes es el puente de San José en buena parte de España y en nada llega también la Semana Santa. ¿Y qué pasa en cuanto llega el fin de semana a un día festivo? Pues que hay mucho impresentable al que. Que le da igual que haya una pandemia y que se mueran decenas de personas cada día, ellos siguen saliendo igual, como si el virus no fuera con ellos. Fíjense, desde que comenzó la pandemia se han puesto un millón de multas, pero las fiestas ilegales continúan. Este sonido era de una de las más multitudinarias que se han celebrado hasta ahora. Ocurría este pasado fin de semana en un local de Linares, en Jaén, donde había más de 700 personas. Un fin de semana en el que en Alicante la policía local ha batido su récord: 213 denuncias interpuestas, 33 fiestas y 14 botellones disueltos en una de las jornadas más intensas de los últimos meses. Y en el País Vasco, la Archancha ha denunciado a más de 100 personas por participar. En fiestas ilegales y botellones en diferentes puntos como Bilbao o Irún. Pues llegamos así a las 6 y 23 minutos de la mañana. Continuamos nuestro recorrido por la actualidad en España. Nos situamos a continuación en Cáceres. Las autoridades de Malpartida de Cáceres han lanzado un SOS para proteger el paraje natural de los Berruecos. Denuncian. Grandes aglomeraciones de gente cuando llega el fin de semana, o como hablábamos hace tan solo un instante, o cuando llega un día festivo. Fabián Vázquez. Con la llegada del buen tiempo, muchos eligen a los barruecos para pasar el día, pero las autoridades ya lanzan un SOS ante la masificación de turistas en este monumento natural. Y no solo preocupa ese crecimiento constante de visitantes y las posibles masificaciones, sino también las actitudes de muchos que usan este entorno para realizar acampadas, picnic e incluso para circular con vehículos por zonas prohibidas. Este c o m p o r t a El ayuntamiento incívico de los visitantes está provocando daños en zonas protegidas de este lugar, situado en la localidad de Malpartida de Cáceres, a escasos kilómetros de la capital. Por esta razón, desde el ayuntamiento de este municipio piden más vigilancia en la zona, con refuerzo incluido de agentes del medio ambiente y la Guardia Civil. Y en Bilbao, la escalinata del Mercado de la Ribera se convierte desde hoy en un teclado musical. Cada vez que se pise un escalón, se va a reproducir el sonido de un instrumento diferente: Eloisa Santiago. Sí, con esta instalación de escaleras musicales, desde hoy hacer la compra en el mercado de la Ribera será mucho más divertido. En cuanto los usuarios pisen el escalón, este vibrará, se encenderá un color y sonará un instrumento musical. Puede ser piano, trombón, contrabajo, sala parta u cualquier otro. El proyecto creativo cultural seleccionado por el Ayuntamiento de Bilbao animará también, sin duda, desde hoy a los clientes a subir y bajar a pie las escaleras de este emblemático mercado que se encuentra en el corazón del casco viejo de Bilbao y que es el mayor mercado cubierto de Europa gracias a sus 10.000 metros cuadrados. Y 25 a las 6, en unos minutos, como siempre, a las 6 y media, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera. Herrera en Cope. Estar informado.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 Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana. Cope, estar informado. Damas y caballeros, buenos días a las seis y media de la mañana de un lunes, es 15 de marzo del 2021. No pretendo ser un agorero,、eh, no, no, no quiero decirles a ustedes Uno, lo que no es, ni tampoco metiendo miedo al personal indebidamente, pero estamos a lo mejor demasiado imbuidos en la sensación de que el, los números están bajando. De que la pandemia y la incidencia acumulada se está domesticando y podríamos estar cometiendo un error. Miren,、eh, los datos de fin de semana, falta que los confirmemos, pero al menos habría 148 muertos y más de 9.000 contagios. Y se estanca, se estanca la incidencia acumulada. De hecho, es el primero de los últimos seis fines de semana en los que hay un cierto repunte. Un cierto repunte. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El número R, que es el que indica a cuánta gente contagia un enfermo, indica mayor transmisibilidad y mayor riesgo de aumento en la incidencia. Y el número R está creciendo. Eso querría decir que estamos cerca de una cuarta ola y que, aunque esa cuarta ola pudiera ser más débil, ¿Estamos ante un escenario, el de la Semana Santa, que puede resultar crucial? Seguramente sí. La incidencia acumulada baja, pero prácticamente solo un punto, con lo cual podemos hablar de estancamiento. Se está ralentizando. Y eso podría querer decir que la curva, en un momento determinado, pudiera resurgir. Es evidente que hay un vector. ...que Rompe esa tendencia o podría romper esa tendencia, que es la vacunación. Pero la vacunación sigue siendo un churrete. Y las restricciones, si se levantan o se suavizan demasiado, a tenor de los expertos, pueden traer algunas consecuencias no deseadas. Este frenazo en la bajada. Coincide con la relajación de las restricciones en varias comunidades y con、eh, la amenaza del próximo puente de San José, es este fin de semana y de la Semana Santa. Si nos relajamos, si nos r el a a j m o s el incremento de contactos, como es evidente, como ya pasó en anteriores o l a s como pasó en Navidad, como pasó en el verano, va a traer un aumento de contagios. Ese fue el error que cometimos en Navidad. A lo mejor inevitable, a lo mejor inevitable, pero lo cometimos. Vamos a ver cómo, cómo estos próximos días evolucionan las cosas.、Eh, hoy, hoy se cumple un año de aquel domingo del 15 de marzo, aquel domingo en el que las ciudades aparecieron a lo largo del día. Como suele ser los domingos a las 7 de la mañana, que no hay nadie. Con muchas sensaciones amontonadas en la cabeza. No sabíamos muy bien cómo procesarlas. Ustedes se acordarán. El día anterior había aparecido este pollo pera y había dicho que todos a casa. Y todos seguramente lo entendimos. Porque estábamos viendo el goteo de casos que estaba llevando a los hospitales ya a colapsarse. Las calles vacías. Tal vez alguien paseando un perro, pero poco más. Salíamos al balcón, a la ventana. Hasta hace dos días la vida había sido, bueno, más o menos normal. Los niños、eh, ya no iban al colegio. Se quedaban en casa. Nosotros todavía íbamos a trabajar. A partir de ese momento se suspendió la actividad económica, la actividad laboral. Creíamos que iba a ser dos semanas. Bueno, todo el mundo sabíamos que seguramente serían más de dos semanas. ¿Pero qué íbamos a hacer aquellas dos semanas? Pues la libertad no llegó hasta el 21 de junio. Y todavía era 15 de marzo. Nos estaban robando la primavera. Cuando estaba explotando en verde el país y cada una de las ciudades. Y de 15 días en 15 días, la esperanza se iba apagando. Porque el virus se iba multiplicando. Y el miedo hizo literalmente el resto. La gente normal, la gente que no trabajaba en un hospital, bueno, tuvo la ocurrencia de salir a los balcones a aplaudir. Aplaudíamos a los sanitarios que se estaban batiendo el cobre, literalmente. Además,、eh, si las precauciones que después han podido tomar, causando en ese sector un número de muertes bueno, que hoy desgraciadamente conocemos, me da la sensación de que cuando aplaudíamos también, de alguna manera, nos estábamos quitando el miedo nosotros mismos. Pero entonces el enemigo era invisible y los palos eran de ciego. Le s recuerdo que salíamos todavía sin mascarillas, porque teníamos un gobierno que decía que la de la mascarilla daba falsa seguridad. Entre otras cosas, porque no había, porque habían hecho malas cosas, porque las compras fueran un desastre. Entró el hidrogel en nuestras vidas y acumulábamos papel higiénico. Era un tiempo De ignorancia, un tiempo en el que tampoco atisbábamos las secuelas psicológicas que nos iba a dejar la pandemia. Si fue duro trabajar de sanitario en un hospital, pues no era menos duro ser militar y entrar en aquellas residencias de mayores para desinfectar. Militares como Juan Esteban Rodas, teniente coronel de la UME, que ha pasado el fin de semana en Cope. Sabiendo que, que todos esos fallecidos han fallecido que en muchos casos, o en la mayoría de los casos, no, no habían podido ser velados por sus familias. Entonces、eh, teníamos esa responsabilidad y de, de, de, de darles ese acompañamiento y esa dignidad a ese momento,、eh, sabiendo que, que solamente estábamos nosotros. Un año después, seguimos en pandemia. Y entonces, a lo mejor nadie lo podía pensar. Nadie podía vislumbrar. Que un 15 de marzo del 2021 los muertos se acercarían a 100.000, con una caída del PIB del 11%, con 4 millones de parados y lo que le cuelga en los CERTES. Aunque tampoco se podía saber que la ciencia lo iba a dar todo para tener una vacuna antes de que acabase el año. Y a ella nos agarramos un año después, para que el próximo 15 de marzo podamos contar algo diferente. Para que podamos poner algo de distancia con la pandemia de nuestras vidas. Pero a todos aquellos que consideran que la Semana Santa debería ser un momento de máxima relajación, solo les pido que se fijen en lo que está pasando en Italia, que se está volviendo a confinar, o lo que está pasando en Francia, o lo que sigue ocurriendo en Alemania. Tan pronto hemos llegado a estar en una situación medianamente razonable en l que durante el día más o menos hacemos cosas parecidas a las anteriores, con restricciones, pero parecidas. Pero que si caemos en errores, la curva, y es el titular que le doy hoy, probablemente vuelva a resurgir. Por eso es clave enfrentarnos a esta realidad. Que puede estar a la vuelta de la esquina si no hacemos las cosas bien. Entre esta y otras, le cuento lo que pasa en el día de hoy, lunes 15 de marzo del 2021. Pilar. Pues mira, Herrera, hoy hay varias citas importantes en los tribunales. Por un lado, en el juicio por la supuesta caja B del PP, declara como testigo Ángela Ceves, el primero de los exsecretarios generales del partido, que van a desfilar por la Audiencia Nacional. Hoy, además, están previstas también las declaraciones de varios donantes que aparecen en los llamados papeles de Bárcenas. Por su parte, el juez que investiga la gestión de Podemos toma hoy declaración como imputado al fundador del partido, a Juan Carlos Monedero. Tendrá que explicar por qué un informe policial. e social. Le señala como autor de una factura falsa para justificar presuntamente el cobro de 26.600 euros de la consultora Neurona. Todo ello antes de que esta empresa fuera contratada por Podemos para las elecciones de abril de 2019. Y más cosas: las consecuencias económicas que deja la pandemia siguen castigando a muchas familias, autónomos y trabajadores, como los que se dedican, por ejemplo, al ocio nocturno. Un sector que da trabajo a 300.000 personas de forma directa y a otras 40.000 de forma indirecta. Son muchos los empleados de pubs, salas de conciertos, empresas de espectáculos o discotecas que se encuentran ahora mismo en un ERTE. Ya han cerrado el 30% de estos negocios y avisan. Si no se aprueban pronto esas ayudas en directas, un plan de rescate antes del verano habrán desaparecido el 70% de estos locales. Calculan que han perdido ya 120 millones de euros. Por ello se manifestaron ayer en todo el país, como Pablo, que ha reconvertido su discoteca en Zaragoza en una cafetería. Para adaptarse a la nueva normativa, pero dice que es una medida insuficiente. Yo e r a una, una sala que abro, muy, abro temprano y abro ya a las 3 de la tarde. Nos ha servido para reciclarnos y poder dar trabajo a unos pocos trabajadores, pero la mayoría de, los, de mis trabajadores siguen en el ERTE. Y en Londres se siguen celebrando concentraciones y vigilias en memoria de Sara Everard, la joven de 33 años, presuntamente raptada y asesinada por un agente de Scotland Yard. Llevaba desaparecida desde la noche del 3 de marzo, cuando volvía sola caminando a su casa. Un suceso que, como escuchamos, ha despertado la rabia y la indignación de muchas mujeres que se han manifestado durante este fin de semana. El sábado hubo cuatro detenidas y las manifestaciones fueron dispersadas con violencia. La policía ha justificado su intervención porque dice que esa vigilia estaba suspendida por las restricciones anti-COVID. El Ministerio del Interior británico está investigando ya los hechos. Y en el partidazo de Hoy el Barça puede recortar más la distancia con el Atlético Carlos Ganga. Pinchó el equipo de Simeone ante el Getafe, le saca 6 puntos al Real Madrid y 7 al Barça. Esta noche a las 9, Barça-Huesca se puede poner a 4 el cuadro de Cuman. Anoche el Sevilla se llevó el Derby Andaluz gracias a un gol de Enesiri. Sevilla 1, Betis 0. También se jugaron Granada 1, Real Sociedad 0, Celta 0, Atlético 0 y Eibar 1, Villarreal 3. Hoy, además, a las once y media, tenemos lista de Luis Enrique para los primeros partidos de clasificación para el Mundial de Qatar. En Fórmula 1, Carlos Sainz acabó tercero la pretemporada en Bahrein y Alonso noveno. Y en tenis, hoy Medvedev va a adelantar a Rafa Nadal en el ranking ATP. El trino del conciso es información confidencial. Dávila. Uh, fíjate q u é pregunta, Teago. h ¿Había organizado Sánchez un plan general para des destrozar al PP y convocar elecciones generales en octubre? ¿Tú qué crees? Buenos días. Pues definitivamente sí. Buenos días, Carlos. El plan urdido en la Moncloa y pactado con las rimadas consistía en lo siguiente: primero, expulsar al PP de todas las autonomías posibles, Madrid, Murcia, Castilla y León, y a poder ser Andalucía. Segundo, destrozar al Partido Popular y sustituirlo por Vox, la socialdemocracia contra la ultraderecha. Tercero, llegar a junio con el máximo de la población vacunada, el ideal un 70% de la población. Cuarto, presumir de que los fondos europeos ya estarían en esa fecha llegando a España. a Una p Remesa i m r r a e de ocho mil millones de euros y el total antes del uno de diciembre. Quinto, romper el pacto con Podemos y sexto, convocar elecciones anticipadas para octubre. Este era un plan que, a su vez, se complementaba con una triple estrategia: hacerse dueños de la justicia hasta convertirla poco menos que en una dirección general del gobierno, seguir ninguneando la corona hasta hacerla invisible y por tanto prescindible, y lo dicho, intentar el desmembramiento del Partido Popular. Como se ve, un diabólico plan. perfectamente... Orquestado y destinado a convertir a España en una autocracia casi caribeña. Y fuera p a r t e Carlos. Ayer se cumplió un año del confinamiento general ordenado por Sánchez. El balance es este: 3.200.000 contagiados, 68.000 casos por un millón y 98.000 fallecidos, 2.000 por un millón. Sanidad solo reconoce 72.258 muertos. ¿De qué se ríe Sánchez? ¡Muertos!、Yeah. Estás escuchando Herrera en Cope. Y recuerda, a partir de las once y media de la noche, encuentra todo lo que pasa en el deporte en El Partidato de Cope con Juan Macastaño.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 Con la líder de ciudadanos Inés Arrimadas, esta mañana en la portada de ABC que titula Ciudadanos a punto de partirse en dos. El mundo dice que el Partido Popular. Última más fichajes de Ciudadanos en pleno debate sobre el futuro de la Formación Naranja, que esta mañana afronta una reunión decisiva para su futuro. El país dice que Ciudadanos acusa al Partido Popular de sacar la caja B para comprar voluntades en la región de Murcia. Además, los diarios destacan que habrá elecciones regionales en Madrid el 4 de mayo. En La Razón publican una encuesta electoral. El Partido Popular, con Ayuso al frente, ganaría claramente esas elecciones. Ciudadanos se desploma, pero tendría la llave para dar el gobierno al Partido Popular o al PSOE. Entrevistan a la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, dice que Ayuso deberá entenderse con su partido si quiere gobernar. El país destaca en portada que el gobierno, el Partido Popular y la Casa del Rey negocian reformas de la corona, medidas para una mayor transparencia de la institución, dice este diario, pero sin. Una ley específica de la corona. Por lo demás, ABC informa de un nuevo hachazo fiscal que prepara el gobierno de Sánchez. Según este diario, el ministro Escribá pretende subir la base máxima de cotización a la seguridad social de los sueldos de más de 49.000 euros. Declara hoy en los tribunales el confundador de Podemos, Monedero, por la investigación abierta sobre la financiación de su partido. La razón dice que hasta tres pagos de la consultora mexicana Neurona. Apuntan a Monedero. Y del exterior, destaca hoy el periódico de Cataluña los diez años que se cumplen de la guerra civil en Siria, un país destruido ante la indiferencia global. En la píldora económica del día, ¿cuál es Ana Samboal? Buenos días. Muy buenos días, Carlos. El 5 de marzo, en su web, el Servicio Público de Empleo colgaba un breve catálogo de recomendaciones para evitar un ciberataque. Cuatro días después era su propio servicio el que estaba inutilizado. Hoy la web ya está abierta, pero aún no se pueden hacer todas las gestiones. Las limitaciones pueden prolongarse durante un mes. Las consecuencias, las casi 2.400.000 personas que cobran una prestación por desempleo no se han visto afectadas según el propio SEPE, pero las que deben registrarse como demandantes de un puesto de trabajo aún no pueden hacerlo. Se calcula que más de operaciones se han visto dañadas que de calcula han Y hay daños colaterales en la seguridad social. Los plazos, eso sí, están paralizados. Hoy estaremos atentos a la información adicional que pueda proporcionarnos el Ministerio de Trabajo. Además, el Instituto Nacional de Estadística nos dará información sobre la transmisión de derechos de propiedad en enero. En 2020 cayó casi un 18% la compraventa de vivienda. Es el único dato del día en una semana marcada por la reunión de los bancos centrales de Estados Unidos, Inglaterra y Japón que va a terminar. Con las numerosas revisiones de rating de las agencias de calificación financiera, entre ellas la de España. Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en Herrera Encope, en nuestro muro de Facebook Herrera Encope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314. Quiero cambiar mi seguro de moto por uno de confianza. ¿Me podrías ayudar a decidirme? Mira, si quieres ayuda, mejor llama a línea directa. Exacto.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 Son las seis y cuarenta nueve, y son las cinco y cuarenta 49 en Canarias. En esta mañana nos ocupamos de varias cosas. Por ejemplo, de este estudio elaborado por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Pompeo Fabra. Que afirma que Madrid es la comunidad más cara para vivir y Extremadura a la que menos. De hecho, en la capital, el precio medio de l alquiler supera en más de 150 a la media nacional. Rubén Prieto. 675 euros. Esta es la media nacional en cuanto al coste del alquiler en nuestro país, con Madrid y Barcelona a la cabeza. Miles de estudiantes y trabajadores deben realizar un esfuerzo sobrehumano para poder llegar así a final de mes. Un ejemplo es el de Alejandro. Él tuvo que mudarse a Madrid. Por los estudios. Pues la verdad es que cuando vine aquí a Madrid y me puse a buscar pisos, sí que noté muchísimas diferencias en cuanto al precio y en cuanto al ocio, pues el precio sube muchísimo. Al otro lado de la balanza se encuentran comunidades como Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura o Galicia. En esta última reside César, concretamente en Santiago de Compostela. Creo que aquí en Galicia y en concreto en Santiago de Compostela, pues pagamos un precio que aún está dentro de lo razonable. Dicho estudio pretende mostrar la gran diferencia de precios dependiendo del lugar. En el que residamos para así poder disponer de políticas sociales acordes con esta realidad. Ahora el comentario del profesor De Aro Fernando. Buenos días. Buenos días, Carlos. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid manteniendo las elecciones de esta comunidad autónoma el 4 de mayo era la decisión prevista. Todos los juristas de que habíamos consultado bueno,、pues、decían que lo determinante no es la fecha en la que aparece la convocatoria de elecciones en el boletín oficial, sino cuándo se firma. Esta resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid hombre,、pues、pone de manifiesto que. La maniobra del de,、eh, PSOE y la maniobra de Más Madrid era una maniobra、eh, a la desesperada para intentar frenar esa convocatoria electoral. Lo significativo, lo llamativo, es cómo se comportó Ciudadanos en el momento en el que ya estaba hecha la convocatoria electoral. Cómo desde la mesa de la Asamblea de Madrid se intentó, por todos los medios,、eh, que ahora ya no tienen sentido, evitar esas elecciones. Este era. El socio de Ayuso, hasta horas antes ¿eh? de eh, intentar, ya digo, esa maniobra también a la desesperada. Es la historia de una canción. En el año 76, Ramón Arcusa del dúo dinámico encontró tres hermanos extremeños、eh, viajados y vividos en Madrid, los hermanos Salazar, a los que rebautizó como l u Chunguitos y produjo sus primeras canciones. Ha, han cantado a todo. Pero siempre con mucha intensidad, mucha gracia,、eh, con una fuerza expresiva extraordinaria. Y hoy me los traigo por la calle abajo. Por La calle abajo pasa cada día la mujer que quiero. Por la calle abajo y al mirar sus ojos de dolor me muero. Hermanos Alazar chunguitos, de cabeza, por la calle abajo a las noticias de las 7. En cope. Estar informado.